¿Has oído hablar alguna vez de un esclavo que se convirtió en uno de los filósofos más influyentes del mundo antiguo? Hoy vamos a sumergirnos en la vida y enseñanzas de Epicteto, un hombre que pasó de la esclavitud a ser un icono de la filosofía estoica. Y, lo que es más importante, descubriremos por qué, incluso en el mundo de hoy, sus enseñanzas pueden cambiar tu forma de ver la vida. Epicteto nació en Frigia, una región que ahora es parte de la moderna Turquía. Alrededor del año 55 d.C. e de s s p u é r i s t o Sí, estás escuchando bien. Este hombre vivió hace casi dos mil años y, sin embargo, sus enseñanzas continúan resonando fuertemente hoy en día. Nació en la esclavitud y fue llevado a Roma, donde finalmente se convirtió en el esclavo de un liberto de Nerón, el infame emperador romano. A pesar de su condición de esclavo, Epicteto fue permitido estudiar filosofía bajo la tutela de Musonio Rufo, uno de los más respetados filósofos de la época. Lo fascinante de Epicteto es cómo aprovechó esta oportunidad para estudiar y aprender, a pesar de su estatus social y las limitaciones impuestas por la esclavitud. Cuando finalmente fue liberado, después de la muerte de Nerón y las subsiguientes reformas sociales, Epicteto decidió dedicar su vida a enseñar filosofía. Y no cualquier filosofía, sino el estoicismo, un sistema de pensamiento que se centra en el autodominio, la lógica y la conformidad con la naturaleza del mundo. Epicteto finalmente abrió su propia escuela de filosofía en Nicópolis, donde impartió sus enseñanzas hasta su muerte en el año 135 d.C. Aunque no escribió nada por sí mismo, sus discursos y lecciones fueron meticulosamente recopilados por su alumno Arriano. Lo que permitió que su sabiduría trascendiera el tiempo y llegara hasta nosotros. Ahora bien, ¿por qué deberías escuchar a Epicteto? Porque este hombre, que pasó de ser un esclavo a ser un erudito respetado, tiene mucho que enseñarnos sobre cómo vivir una vida buena y significativa. Sus enseñanzas, aunque antiguas, son increíblemente relevantes para las luchas y desafíos que enfrentamos hoy en día, desde el estrés, Y la ansiedad hasta la búsqueda de un propósito y significado en la vida. Así que, si estás listo para desafiar tus preconcepciones y transformar tu visión del mundo, quédate conmigo mientras exploramos 17 lecciones clave de este pensador estoico que cambió su destino y puede, potencialmente, cambiar el tuyo. Antes de continuar con estas impactantes lecciones, quiero recordarte que si te interesa profundizar en temas que te ayuden a crecer personal y filosóficamente, este es el lugar para ti. Así que si aún no lo has hecho, haz clic en el botón de suscripción y activa la campana de notificaciones. ¿Listo? Ahora sí, sigamos con las lecciones de Epicteto que prometen abrir tu mente. ¿Alguna vez te has encontrado en una situación en la que te sientes completamente fuera de control? Tal vez al grado de sentirte impotente? La primera lección de Epicteto, conocida como la dicotomía del control, puede ser un faro de guía en esos momentos de incertidumbre y frustración. Epicteto nos dice que en la vida hay cosas que están bajo nuestro control y cosas que no lo están. Parece bastante simple, ¿verdad? Pero es asombroso cómo a menudo olvidamos esta sencilla verdad. Nos angustiamos por lo que la gente piensa de nosotros. Por las circunstancias que nos rodean, por el estado del mundo en general. Y, sin embargo, la mayoría de estas cosas están fuera de nuestro control. Lo que está bajo nuestro control son nuestras propias acciones, pensamientos y sentimientos. Epicteto señala que lo externo, lo que está fuera de nosotros mismos, es objetivo de la fortuna, la suerte, el destino o como quieras llamarlo. Pero nuestras reacciones internas a esos eventos externos, eso está completamente en nuestras manos. Piénsalo de esta manera. No puedes evitar que llueva, pero puedes elegir si te quejas sobre el clima o si sacas un paraguas y sigues con tu día. No puedes controlar el tráfico, pero puedes controlar si te sientes frustrado por él o si usas ese tiempo para escuchar un buen podcast o simplemente para reflexionar. La dicotomía del control es una herramienta poderosa para distinguir entre lo que podemos cambiar y lo que no. Cuando enfocamos nuestra energía y atención en lo que realmente podemos influir, no solo nos sentimos más empoderados, sino que también somos más efectivos en nuestra vida. Esta idea es tan potente que ha sido utilizada en todo, desde la terapia cognitivo-conductual hasta programas de recuperación de adicciones. De hecho, la famosa oración de la serenidad, utilizada en los programas de alcohólicos anónimos, se deriva de este concepto estoico. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar las cosas que puedo cambiar, y la sabiduría para conocer la diferencia. Entonces, la próxima vez que te encuentres en una situación desafiante, hazte esta sencilla pregunta: ¿Está esto bajo mi control? Si la respuesta es sí, haz todo lo posible para cambiarlo. Si la respuesta es no, entonces suelta las riendas y enfoca tu energía donde realmente puedes hacer una diferencia. Este es el primer y fundamental paso para vivir una vida más feliz y significativa al estilo de Epicteto. ¿Cuántas veces has pensado que serías más feliz si tuvieras más dinero, un mejor trabajo o una relación amorosa perfecta? En este mundo moderno donde las apariencias y los bienes materiales parecen reinar, es fácil perderse en lo que Epicteto consideraría cosas externas. Y aquí viene la lección número 2. Valorar lo interno, no lo externo. Según Epicteto, la verdadera fuente de la felicidad y el bienestar no se encuentra en los bienes materiales, el estatus social o incluso en nuestras relaciones con los demás. Está en nosotros mismos. En nuestras propias virtudes y en la calidad de nuestros pensamientos internos. En lugar de centrarte en las cosas que no puedes controlar, como el juicio de los demás o la cantidad de bienes que posees, Epicteto nos insta a centrarnos en cultivar nuestras propias virtudes, como la sabiduría, la valentía, la justicia y la autodisciplina. ¿Y por qué son tan importantes estas virtudes? Porque son inamovibles, siempre presentes. Y completamente bajo nuestro control. Nadie puede quitarte tu capacidad para ser honesto, valiente o sabio. Estas cualidades son, en palabras de Epicteto, nuestras verdaderas posesiones porque están totalmente bajo nuestro dominio. Ahora podrías estar pensando: Está bien, pero ¿cómo aplico esto en mi vida diaria? La respuesta es practicar la autorreflexión. Hazte preguntas como: ¿Estoy actuando de acuerdo con mis valores y principios? ¿Estoy permitiendo que circunstancias externas determinen mi autoestima o mi estado de ánimo? ¿Estoy poniendo mi energía en cosas que verdaderamente importan y que están bajo mi control? Al hacerlo, te encontrarás liberado de la carga de tratar de controlar lo incontrolable y te centrarás más en lo que realmente puedes cambiar. Tú mismo. No sólo esto fortalecerá tu carácter. Sino que también te proporcionará una sensación de paz y contentamiento que las posesiones externas nunca podrán ofrecer. Entonces, la próxima vez que te encuentres anhelando algo fuera de ti para completar tu vida, recuerda las palabras de Epicteto: El único camino hacia la verdadera felicidad y la libertad está en valorar y cultivar tu mundo interno. Eso es algo que nadie puede quitarte y que siempre te pertenecerá. Sin importar lo que pase a tu alrededor. ¿Alguna vez te has preguntado cómo algunas personas parecen manejar los altibajos de la vida con tanta gracia y facilidad? Bueno, nuestra tercera lección de Epicteto se enfoca en un atributo crucial para la resiliencia y la felicidad, la adaptabilidad. Epicteto a menudo comparaba la vida con un banquete. Imagina que estás en una fiesta y los platos van pasando frente a ti. Algunos te gustan, Otros no tanto, y algunos podrían no ser de tu agrado en absoluto. Aquí es donde la adaptabilidad entra en juego. Según Epicteto, deberías tomar de la vida lo que se te ofrece, disfrutar de lo que puedas y adaptarte a lo que no puedas cambiar. La adaptabilidad es la habilidad de ajustarse a nuevas condiciones con rapidez y eficacia. En el contexto del estoicismo, esta adaptabilidad no sólo se aplica a las circunstancias externas, Sino también a nuestra actitud y reacciones internas. Si no puedes cambiar una situación, cambia cómo te sientes al respecto. Ajusta tus expectativas, modifica tu perspectiva y encontrarás que muchas de las dificultades de la vida se vuelven mucho más manejables. Ahora bien, esto no significa que debas resignarte a una vida de mediocridad o aceptar todo lo que viene en tu camino sin luchar. Lo que Epicteto nos enseña es que hay poder en la adaptabilidad. Poder en cambiar nuestras propias actitudes y perspectivas, incluso cuando no podemos cambiar las circunstancias externas. Por ejemplo, si estás atrapado en un trabajo que no te gusta, en lugar de quejarte constantemente, podrías encontrar maneras de hacerlo más tolerable, tal vez adquiriendo una nueva habilidad que te haga más valioso en el lugar de trabajo. O si estás pasando por una mala racha en tu vida personal, Quizás podrías adaptarte buscando el apoyo de amigos y familiares o tomando tiempo para reevaluar y cambiar tu enfoque de la vida. La adaptabilidad, según Epicteto, es clave para la felicidad porque nos permite vivir en armonía con el mundo que nos rodea. En lugar de resistirnos a lo inevitable, podemos aprender a fluir con él. Y en ese fluir, en esa adaptación, encontramos una forma más profunda y significativa de felicidad. Entonces, la próxima vez que te enfrentes a un desafío, piensa en cómo puedes adaptarte para superarlo. Al hacerlo, estarás tomando un paso más hacia la vida equilibrada y significativa que Epicteto nos anima a buscar. ¿Alguna vez has considerado cómo un simple cambio en la perspectiva puede transformar completamente una situación? La cuarta lección de Epicteto nos ayuda a entender que nuestra experiencia de la vida es, en gran medida, un reflejo de cómo elegimos ver las cosas. Epicteto solía decir que no somos perturbados por los eventos, sino por la forma en que interpretamos esos eventos. Imagina que te encuentras atrapado en un atasco de tráfico. Para una persona, esto podría ser una pesadilla total, una oportunidad para el estrés, la frustración y la ira. Pero para otra persona podría ser una oportunidad para escuchar música, escuchar un podcast educativo o simplemente un momento para reflexionar y estar consigo misma. La situación es la misma, pero la experiencia de ella es completamente diferente. ¿Y qué es lo que cambia? La perspectiva. Es c ó m o eliges ver la situación lo que determina cómo te sientes al respecto. Esto se extiende a casi todos los aspectos de nuestra vida. Si ves las dificultades como obstáculos insuperables, te sentirás desanimado y vencido. Pero si ves esas mismas dificultades como desafíos a superar o como oportunidades para crecer, tu experiencia será totalmente distinta. Tu perspectiva puede transformar un problema en una oportunidad, un fracaso en una lección aprendida y un final en un nuevo comienzo. Ahora bien, cambiar nuestra perspectiva no es un interruptor que podemos encender y apagar a voluntad. Se necesita práctica y a menudo requiere que enfrentemos y cuestionemos nuestras creencias y actitudes más profundas. Pero el primer paso es reconocer que tenemos la opción. Podemos elegir cómo vemos el mundo y al hacerlo, elegimos la calidad de nuestra experiencia en él. Así que la próxima vez que te enfrentes a una situación desafiante o incómoda, haz una pausa y pregúntate: ¿Cómo estoy eligiendo ver esto? Recuerda que tu perspectiva es una herramienta poderosa que tienes a tu disposición en todo momento. Utilízala sabiamente y verás cómo incluso las situaciones más difíciles pueden transformarse en oportunidades para el crecimiento y el autodescubrimiento. Este es el poder de aplicar la cuarta lección de Epicteto en tu vida. Entramos ahora a la lección número 5: El arte del desapego. Este concepto te retará a reconsiderar tu relación con tus emociones y deseos. ¿Te has sentido alguna vez como un esclavo de tus emociones, atrapado en un ciclo sin fin de querer más, de nunca estar satisfecho? Epicteto nos enseña que uno de los mayores peligros para nuestra paz interior es el apego a cosas que están fuera de nuestro control. Ya sea que estés apegado a un objeto material, a una persona o incluso a una idea, Ese apego puede convertirse en una forma de esclavitud emocional. La sabiduría de Epicteto en este tema radica en enseñarnos a ser dueños de nosotros mismos. Nos insta a desapegarnos de lo externo y centrarnos en nuestro mundo interior, donde realmente tenemos algún grado de control. Al hacerlo, liberamos nuestra mente y nos volvemos emocionalmente resistentes. El estoicismo no nos pide que seamos insensibles. O que abandonemos todo placer y deseo. En cambio, nos anima a buscar una relación más saludable con esos aspectos de la vida. Se trata de disfrutar de las cosas sin depender de ellas para nuestra felicidad. Para lograr este estado de desapego, Epicteto sugiere un enfoque práctico. Siempre que te encuentres emocionalmente apegado a algo, pregúntate qué es realmente lo que estás deseando. A menudo, Descubrirás que lo que deseas no es el objeto o la situación en sí, sino la sensación o el estado emocional que crees que te dará. Entonces, la clave está en encontrar ese estado emocional dentro de ti, independientemente de las circunstancias externas. Así que, si quieres liberarte de las cadenas del deseo y la emoción, considera adoptar la filosofía de Epicteto sobre el arte del desapego. No solo encontrarás una mayor paz mental, Sino que también estarás mejor preparado para enfrentar los altibajos inevitables de la vida. Esta lección es especialmente relevante en nuestra época de consumismo y búsqueda constante de gratificación instantánea. Al aprender el arte del desapego, estás tomando un paso crucial para vivir una vida más deliberada y significativa. Y eso, querido oyente, es un regalo que solo tú puedes darte. La comunicación. Se trata de una de las habilidades más valoradas en prácticamente todos los aspectos de la vida, desde las relaciones personales hasta el lugar de trabajo. Pero aquí hay algo que a menudo se pasa por alto. Escuchar es la mitad de la ecuación en cualquier buena comunicación. Es aquí donde la lección número 6 de Epicteto entra en juego. Escucha más, habla menos. Epicteto era un firme defensor de la escucha activa. Él creía que debemos escuchar mucho más de lo que hablamos. De hecho, subrayó la importancia de este principio recordándonos que tenemos dos oídos y una sola boca, lo que implica que deberíamos escuchar el doble de lo que hablamos. Al hacerlo, no solo mostramos respeto por la otra persona, sino que también tenemos la oportunidad de aprender algo nuevo. Ser un buen oyente no significa solo quedarse en silencio mientras alguien más habla, implica estar completamente presente. Mostrando empatía y entendiendo el punto de vista del otro. Es un acto consciente de poner nuestras propias ideas y prejuicios a un lado para entrar completamente en el mundo del otro. Y si lo piensas bien, escuchar es una forma de ejercer control sobre nuestras emociones y pensamientos, que, como hemos aprendido, es el tipo de control que sí tenemos. En nuestras relaciones, esto puede ser un cambio de juego absoluto. ¿Cuántos malentendidos podrían evitarse si tomáramos el tiempo para escuchar realmente? ¿Cuántos conflictos podrían resolverse si mostráramos empatía hacia la otra persona en lugar de simplemente esperar nuestro turno para hablar? Además, escuchar nos da una mejor comprensión del mundo y de las personas que nos rodean. Nos brinda la oportunidad de aprender, cambiar y crecer. Epicteto sugiere que el conocimiento y la sabiduría provienen de la capacidad de escuchar atentamente y aprender de los demás y de nuestras propias experiencias. Así que, si te encuentras a menudo hablando más de lo que escuchas, quizás sea el momento de cambiar el enfoque y practicar la lección número 6 de Epicteto. Tal vez descubras que, al escuchar más, no solo mejoras tus relaciones, sino que también te vuelves más sabio. Y en el viaje de la vida, La sabiduría es uno de los tesoros más valiosos que podemos acumular. Ahora avancemos a una lección que seguramente tocará una fibra sensible en muchos de nosotros. Estamos en la lección número 7, y en esta ocasión Epicteto nos brinda perspectivas valiosas sobre cómo afrontar las críticas. Vivimos en una época donde la opinión pública nunca ha sido más prominente. Con las redes sociales a solo un clic de distancia, todo el mundo parece tener algo que decir sobre todo y todos. Es natural querer ser bien visto y valorado por los demás, pero aquí es donde la sabiduría de Epicteto entra en juego. Epicteto nos recuerda que no podemos controlar lo que la gente piensa o dice de nosotros, pero sí podemos controlar cómo reaccionamos a ello. La crítica, según este pensador estoico, es externa a nosotros y, por lo tanto, No es algo que debamos tomar de manera personal. Si alguien te critica, la primera cosa que debes hacer es considerar si sus comentarios tienen algún mérito. ¿Hay algo de verdad en lo que están diciendo? Si es así, en lugar de ofenderte, podrías tomarlo como una oportunidad para crecer y mejorar. Recuerda, el estoicismo se trata de automejora y autodominio. Ahora, si después de una consideración cuidadosa, Concluyes que la crítica es infundada o maliciosa, entonces puedes elegir descartarla sin dejar que afecte tu bienestar emocional. Epicteto enfatiza que tu valor no está determinado por la opinión que otros tienen de ti, sino por cómo te comportas y cómo respondes a las circunstancias de la vida. ¿Por qué dejar que las palabras o juicios de alguien más perturben tu paz interior? La crítica es una de esas cosas que realmente no podemos controlar, pero sí podemos controlar cómo nos afecta. Entonces, la próxima vez que te enfrentes a las críticas, recuerda la lección número 7 de Epicteto. Evalúa, no reacciones impulsivamente y, sobre todo, mantén el control sobre tus emociones y acciones. Al hacerlo, no sólo te estarás mostrando más resiliente ante los comentarios ajenos, Sino que también estarás practicando uno de los principios más sólidos del estoicismo, la maestría de uno mismo. Seguimos avanzando en nuestras lecciones y llegamos a la número 8, una que te invita a reflexionar sobre tu lugar en el universo: vivir de acuerdo a la naturaleza. Este es uno de los principios más fundamentales del estoicismo y uno que Epicteto enfatizó continuamente en su enseñanza. Vivir de acuerdo a la naturaleza no significa irse a vivir al bosque o abandonar la civilización. No, se trata de algo mucho más profundo y filosófico. Para los estoicos, la naturaleza se refiere a la estructura racional y lógica del universo. Sí, para ellos, el universo tiene un orden, una armonía, y ese orden está guiado por la razón. Por lo tanto, Vivir de acuerdo con la naturaleza significa vivir de acuerdo con la razón. Pero, ¿cómo se traduce esto en acciones concretas o decisiones de vida? En primer lugar, implica ser consciente de nuestros impulsos, emociones y reacciones. Los estoicos argumentan que debemos usar la razón para evaluar nuestras emociones antes de actuar según ellas. En lugar de dejar que la ira, el miedo o la envidia nos guíen, Debemos detenernos, reflexionar y preguntarnos si ceder a esas emociones nos llevará a vivir una vida buena y significativa. En segundo lugar, vivir de acuerdo con la naturaleza también implica aceptar que somos parte de una comunidad más amplia. No s o l o una comunidad humana, sino la comunidad de todos los seres vivos y el universo mismo. Esto nos lleva a actuar con justicia, integridad y benevolencia hacia los demás. Alineando nuestras acciones con el bien mayor. Por último, vivir de acuerdo con la naturaleza significa aceptar lo que viene en nuestro camino como parte del orden natural de las cosas. No estamos separados del mundo, somos parte de él. Y al aceptar tanto las alegrías como los desafíos que la vida nos ofrece, podemos encontrar paz y satisfacción sin importar las circunstancias. Imagina cómo sería tu vida si te detuvieras a evaluar tus acciones y decisiones a través de este lente. Tal vez te resulte más fácil dejar ir las pequeñas molestias, abrazar los desafíos y encontrar alegría en los pequeños momentos. Tal vez incluso descubras un sentido más profundo y duradero de la felicidad, uno que viene de vivir en armonía no sólo contigo mismo, sino con el universo entero. Así que la próxima vez que te enfrentes a una decisión difícil o te sientas abrumado por las emociones, recuerda esta lección de Epicteto. Vivir de acuerdo con la naturaleza es la clave para una vida llena de significado y propósito. Vivir una vida auténtica, en sintonía con quién eres realmente, suena como un concepto moderno, ¿no te parece? Pero aquí estamos, hablando de una idea que Epicteto nos ofreció hace casi dos mil años. Ahora vamos a sumergirnos en la lección número 9: Sé auténtico. Para Epicteto, la autenticidad no es simplemente un eslogan bonito o una tendencia pasajera. Es un pilar fundamental de la filosofía estoica. Según él, todos tenemos un conjunto único de talentos, habilidades y principios que forman nuestra esencia. El truco está en vivir de acuerdo con esa esencia, en lugar de intentar ser alguien que no somos. Puede que te preguntes, ¿por qué es tan importante ser auténtico? Porque la autenticidad es el camino hacia una vida plena y significativa. Cuando vives en coherencia con tus propios valores, te resulta mucho más fácil tomar decisiones que te llevarán hacia tus metas y te alejarán de la angustia y la desdicha. Además, ser auténtico te libera del agotador trabajo de mantener una fachada o de seguir ciegamente las expectativas de la sociedad. Si estás constantemente preocupado por lo que los demás piensan de ti o te encuentras atrapado en un ciclo de complacer a otros a expensas de tus propios deseos, detente un momento. Pregúntate a ti mismo: ¿esto está en línea con quien realmente soy? ¿Estoy siendo fiel a mis propios principios y valores? Epicteto nos enseña que sacrificar nuestra autenticidad por aprobación externa es una receta para la insatisfacción. En el ámbito práctico, ser auténtico también puede hacer maravillas por tu salud mental. Imagina cuánto estrés podrías ahorrar si dejaras de preocuparte por cumplir con las expectativas de los demás y empezaras a vivir según tus propias reglas. Entonces, si quieres abrazar la vida estoica y caminar en los pasos de Epicteto, comienza por conocerte a ti mismo. Abraza tus imperfecciones, alinea tus acciones con tus valores y principios. La autenticidad no es simplemente una opción, es el camino hacia la libertad, la claridad y, en última instancia, una vida más significativa. Nos adentramos ahora en la lección número 10: La importancia de la hora. En un mundo plagado de distracciones, multitareas y constantes notificaciones, quizás nada sea más crucial que comprender el valor del momento presente. Epicteto nos enseña que el presente es todo lo que tenemos. Es en el ahora donde ocurre la vida, donde tomamos decisiones y donde tenemos la oportunidad de ejercer nuestro libre albedrío. Al concentrarnos en el pasado, nos arriesgamos a caer en la trampa de la nostalgia o el remordimiento. Cuando nos preocupamos demasiado por el futuro, nos llenamos de ansiedad e incertidumbre. Pero es en el presente donde tenemos la capacidad real de efectuar cambios y tomar medidas que darán forma a nuestro futuro. Esta lección es especialmente relevante en la era digital. Nuestra atención está fragmentada en múltiples direcciones, desde el bombardeo de noticias y redes sociales hasta las preocupaciones laborales y familiares. Pero cada vez que nos alejamos del presente, sacrificamos un poco de nuestra capacidad para vivir de manera efectiva y consciente. No se trata solo de detenerse para oler las rosas, aunque eso ciertamente tiene su valor. Se trata de reconocer que cada momento que pasa es un momento que no vuelve. Si puedes dominar el arte de vivir en el presente, te darás cuenta de que cada instante ofrece una oportunidad para la acción, para el cambio y para el crecimiento personal. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esto a nuestra vida cotidiana? Empieza por pequeñas prácticas como la atención plena, dedicar unos momentos al día para respirar profundamente y estar totalmente presente. O quizás practicar el arte de hacer una cosa a la vez, en lugar de caer en la trampa de la multitarea, que a menudo reduce nuestra eficiencia y aumenta nuestro estrés. Al volver nuestra atención a la hora, descubrimos la libertad que viene con la liberación de la ansiedad del futuro y el lastre del pasado. El presente es, después de todo, el único lugar donde podemos vivir verdaderamente. Y como nos recordaría Epicteto, es la única área en la que realmente tenemos algún grado de control. Así que toma un momento, aquí y ahora, para apreciar el presente. Este simple cambio de enfoque puede ser la clave para una vida más rica y gratificante. La lección número 11 nos habla de la autocontención. Aquí, el enfoque es realmente en aprender a decir no. Tanto a nosotros mismos como a las tentaciones externas que nos rodean. No es una limitación, sino una forma de liberación. Cuando practicamos la autocontención, nos damos la libertad de elegir nuestros propios caminos, en lugar de ser arrastrados por nuestros deseos efímeros. Nos liberamos del ciclo de arrepentimiento y culpa que a menudo sigue a la indulgencia impulsiva. Directamente relacionado con esto, la lección número 12 es sobrevivir de acuerdo con la naturaleza. Este es el núcleo mismo del estoicismo. Aquí, vivir de acuerdo con la naturaleza no significa hacer una caminata en el bosque, aunque eso podría ser parte de ello. Significa entender cuáles son nuestras capacidades y limitaciones humanas y vivir de una manera que esté en armonía con ellas. En otras palabras, es ser auténtico y verdadero. Tanto para ti mismo como para los demás. Ahora, avanzando hacia la lección número 13 sobre aceptación. Podemos gastar una gran cantidad de energía mental luchando contra la realidad, molestándonos por cómo deberían ser las cosas en lugar de cómo son. Epicteto nos enseña que una vez que aceptamos la realidad tal como es, no como quisiéramos que fuera, la vida se vuelve mucho más sencilla y pacífica. Siguiendo en esta línea de pensamiento, llegamos a la lección número catorce sobre la generosidad. En un mundo que a menudo se siente egoísta, ser generoso es un acto de valentía y resistencia. Pero Epicteto nos hace ver que la generosidad no es sólo algo que hacemos por los demás, es también una forma de enriquecer nuestro propio espíritu. Dar sin esperar nada a cambio es liberador y fortalece nuestro carácter. Pasamos a la lección número 15 sobre la humildad. Epicteto nos aconseja que guardemos nuestros egos y practiquemos la humildad como una forma de abrir nuestras mentes. La humildad nos permite aprender de nuestras fallas y de las perspectivas de los demás, y al hacerlo, nos volvemos más sabios y más fuertes. Nos aproximamos al final con la lección número 16, que trata sobre la resiliencia. Enfrentaremos desafíos. Eso es inevitable. Pero según Epicteto, no son los desafíos los que nos definen, sino cómo respondemos a ellos. La resiliencia no es solo sobrevivir a los obstáculos, sino aprender de ellos y salir más fuertes al otro lado. Por último, la lección número 17 se centra en la perseverancia. Es fácil rendirse cuando las cosas se ponen difíciles. Lo difícil es seguir adelante, incluso cuando parece que todo está en contra. Epicteto nos recuerda que el verdadero fracaso solo viene cuando dejamos de intentarlo. Estas lecciones, del número 11 al 17, nos ofrecen una guía rica y compleja para enfrentar los múltiples desafíos que la vida nos presenta. Cada uno es una herramienta en nuestro arsenal filosófico, algo que podemos aplicar en diferentes situaciones para vivir con más gracia, sabiduría y autenticidad. Nos encontramos ya al final de nuestro viaje explorando las lecciones de Epicteto, y es el momento perfecto para reflexionar sobre cómo estas enseñanzas atemporales pueden cambiar tu vida desde hoy mismo. Recuerda la dicotomía del control que acabamos de discutir. Este es el núcleo mismo del estoicismo y es una herramienta que puedes empezar a utilizar ahora mismo, en este preciso instante. Imagina cuánto más serena y enfocada podría ser tu vida si solo gastaras energía en las cosas que puedes controlar. Pero esto no es solo teoría o filosofía abstracta, es una guía práctica para vivir mejor. Cada vez que te enfrentes a una decisión, un desafío o incluso un conflicto emocional, regresa a las lecciones de Epicteto. Pregúntate a ti mismo si estás enfocando tu energía en las áreas correctas de tu vida. Ahora bien, La verdadera belleza de estas enseñanzas estoicas es que son acumulativas. No necesitas transformar toda tu vida de la noche a la mañana. Puedes empezar con pequeños pasos, aplicando cada lección de una en una en diferentes áreas de tu vida. Tal vez hoy eliges no frustrarte en el tráfico y mañana decides no preocuparte por un comentario negativo en las redes sociales. Son esos pequeños cambios los que, sumados, conducen a una transformación significativa. Si te preguntas por dónde empezar, aquí tienes una tarea sencilla pero impactante. Elige una situación en tu vida que te haya estado preocupando o estresando. Aplica la dicotomía del control y decide una acción concreta que puedas tomar. Eso es todo. Eso es llevar la filosofía del papel a la práctica. Y esa es la forma en que estas enseñanzas antiguas se convierten en una fuerza viva en tu vida. Espero que estas lecciones te sirvan tanto como han servido a innumerables personas a lo largo de los siglos. El estoicismo no es sólo una filosofía, es una forma de vida, una que nos invita a vivir con propósito, con significado y, sobre todo, con un profundo sentido de paz interior. ¿Y quién no quiere eso? Si este video ha sido útil para ti y quieres seguir explorando temas que enriquezcan tu vida, No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Gracias por compartir este tiempo conmigo y espero que las lecciones de Epicteto te acompañen en tu camino hacia una vida más plena y significativa.